Para el recuerdo, vuelven los boleros. Mm, vuelve el grupo que hizo vibrar a la nación entera. Mm, los radicales. Nosotros que fuimos tan sinceros. Las voces que le pusieron los pelos de punta al país. regresan a traer oh, la emoción de los grandes recuerdos. La voz de oro de Alfonsín, luego de su receso político. El sensual estilo de mmm, Juan Manuel Casella luego de la derrota electoral... en una canción a su compañero de fórmula. has dejado de amarme, que no sientes besarme, yo, yo lo comprendo. Romances, ¿no? encuentros, desengaños, ángelos y sus mensajes al expresidente Alfonsín, ...altísimo voltaje emocional... ...olvida aquel instante... ...en que con tanto miedo... ...te dije temeroso... ...que había... ...que renunciar... ...el recuerdo de... ...grandes personajes... Ah, la llegada de Caputo en 1983. Frescura en el alma, tu acento extranjero. Y su partida en 1989. Que si esto es escandaloso? Es más vergonzoso. Mm, no, Siglia. Su llorosa voz. El resumen de la experiencia de la coordinadora Quisiera abrir lentamente mis venas Ah, Jaros Lasky rememora largas Largas sesiones nocturnas en el Congreso de la Nación Junto a Pugliese Amanecí otra vez Entre tus brazos Y todos, todos juntos, juntos, una trayectoria para no olvidar jamás. Siglo XX, carrusel vertiginoso, en tu corriente nos dejamos arrastrar. Un disco para el recuerdo. Regálelo. Porque te llevas tan prisa, mi.